al diputado nacional por La Pampa, Sergio Siliotto. Sergio, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen bien, día. Bien. Eh, Sergio, se conoció que Nación ha sacado del presupuesto nacional dos obras que se vienen reclamando, la de los daneses y del acueducto. Sí, exactamente. Vos dijiste, lo sacaron. Porque, a pesar de que el año pasado el gobierno tampoco las envió dentro del proyecto original, logramos... Este, no solo en trabajo conjunto con el bloque justicialista, sino también con el gobernador, que se incluyeran para este ejercicio y para ejercicio futuro. O sea, la obra no es una obra que se concluye en un año, así que ya estaba todo el financiamiento, 1.900 millones de pesos, y hoy el gobierno la saca, este, amparado en la ley de administración financiera, que te dice que si al final del primer ejercicio eh, de, de todos los ejercicios eh, totales de financiamiento no se empezó la obra, la obra se cae no solo para ese presupuesto, sino para los siguientes. O sea, quiere decir esto, es que la mentira que nos vinieron diciendo que por algo no, siempre faltaba algo para hacerla, este, se les cayó porque ellos ya directamente este, al 31 de diciembre tampoco la van a tener empezada ni licitada porque si no significaría violar la ley de administración. Claro. Esa es la perversidad del gobierno nacional que nos estuvo mintiendo hasta hace pocos días, funcionarios nacionales, este, representantes locales que decían que... la porque la Pampa no entregaba documentación, y, y esto todos los compañeros tienen que saberlo muy bien. Es una obra nacional, cuyo proyecto lo hizo el Gobierno Nacional, cuyo proyecto decía que se hacía en tres etapas, cuya primera etapa la contrató el Gobierno Nacional, segunda etapa la contrató el Gobierno Nacional, después se, se rescindió, Y que el proyecto, si lo perdieron, lo perdieron ellos. Nunca estuvo en la provincia de La Pampa ese proyecto, así que en ese sentido responsabilidad de ellos. Mm. Y después, bueno, con, con este, medidas dilatorias, pidiendo actualización del proyecto. O sea, un proyecto que tiene que ver en un, casi un 100% este, cómo se conduce el agua en base a los desniveles, lo cambia este, en 5 o 10 años, menos aún cuando en la provincia de La Pampa no hemos tenido ningún movimiento sísmico que nos haya cambiado la tipología de nuestra provincia. O sea, son chicanas que realmente tenían como objetivo, y lo que veníamos haciendo, seguir dilatándolo para no hacer la obra. Y bueno, el presupuesto nacional lamentablemente le, le sacó la careta. ¿Y, ¿Y qué puede pasar ahora, digo, ¿Qué, ¿Qué pueden hacer ustedes? Como Nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos el año pasado, veremos si tenemos la misma suerte, vamos a presionar desde el bloque, desde seguramente las autoridades provinciales, creo que las fuerzas vivas de la sociedad también que le más, porque aquí no se está castigando un, a un gobernador, este, sino a todos los pampeanos, o sea, en, en la misma situación está el producto de General Pico, o sea, no solo se está jugando con la economía, con el desarrollo de la economía pampeana, porque las inundaciones están afectando sobremanera este, a la economía, sino también se está este, eh, a, apostando a que baje la calidad de vida en cuanto a la salud de los pampeanos, el producto de General Pico, ustedes saben bien que Es una estar necesaria hacia el norte porque el nivel arsénico crece permanentemente. Así que creo yo que no, no, no encontramos este, la razón más que alguna apetencia electoral transitoria y no realmente mejorar la calidad de vida de todos los argentinos, estén en La Pampa, estén donde estén. Porque aquí no se castiga al gobernador, sino se está castigando a los pampeanos. De eso te iba a preguntar, ¿crees que la actitud que ha tenido Berna con Nación, con Macri, con tantas críticas, esto es un pase de factura? Y ellos, ellos lo llaman crítica, nosotros, estamos, nosotros decimos que estamos reclamando lo que nos pertenece, es muy simple, nosotros este, en el presupuesto nacional el año pasado logramos poner más de 3.000, casi 4.000 millones de pesos y, y no se empezó ninguna obra, ni el acueducto, que también ustedes saben bien que ya se licitó, que, que se rescindió, o sea, los proyectos están, están actualizados, están actualizados los presupuestos, o sea, realmente maniobras dilatorias y cuando vemos que en otras provincias siguen apostando a a las obras hídricas que no están, no están aprobadas por un comité de cuenca como marca la ley, o sea, veo una gran discriminación, o sea, aquí este, más que nunca prima el amiguismo y prima, prima el color político de cada, de cada provincia. Eh, Sergio, te, ¿te vas a reunir o bueno, le vas a pedir eh, apoyo a los diputados de Cambiemos? De La eh, Pampa, digo. Nosotros, este, mañana empieza la discusión del presupuesto nacional, de, de, la reunión de comisión de presupuestos es el ámbito... Para debatir, yo estoy muy seguro de lo que hago, que yo, yo defiendo la provincia de La Pampa. Si los otros están en la misma que, que la que hago yo, este, reclamen lo mismo que hicimos. Pero bueno, tendrá que ver la independencia que tiene y, y ahí se sabrá si son representantes de La Pampa o delegados del Gobierno Nacional en, en la provincia. Mm. Estas actitudes se miden, gracias a Dios, en la realidad cotidiana. Vale. Este, hace rato que nos prometen y nos echan la culpa de que no presentamos la documentación. El presupuesto nacional les ha hecho este, caerles la careta y mostrar la perversidad que tienen contra la provincia de La Pampa. Eh, se va a meter en la campaña este tema, eh, ahora que arrancó. El, el sábado el, el PJ hizo el Congreso, ahí programó la fórmula. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo analizás eh, lo que viene de acá a octubre? Mira nosotros este, como partido dimos una, un gran paso, hicimos unas internas abiertas donde todos los candidatos que quisieron se pudieron presentar, una interna tranquila, respetuosa, este, y ahora en, eh, empezamos a, una vez que hemos definido los candidatos, vamos por un nuevo triunfo peronista con todas las herramientas que nos corresponden, mostrando la gestión, mostrando que estos 34 años la provincia puede mostrar claramente que es la única del país que no tiene villas miserias, es la única que tiene, todos sus pueblos tienen agua potable y gas natural, casi el 90% tienen cloacas, hay una gran conectividad, este, eh, salvo ahora con las rutas que la inactividad y la inercia negativa que tiene el gobierno nacional para arreglar las rutas nacionales obligan a, a derivar el tránsito de las rutas provinciales con lo que el deterioro que significa sin embargo seguimos pavimentando este, no solo estamos eh, haciendo alteo sino que estamos pavimentando solo hay que ver la ruta 7 la ruta 101 cerca de metileo cerca de verti como para mostrar cuál es la realidad de la provincia de la pampa Y aún más que somos, junto con San Luis, la única provincia que no tiene déficit y que nunca se ha endeudado O sea, realmente podemos mostrar con orgullo esos 34 años de, de gobierno peronista. Eh, que el gobernador haya dicho que se iba a poner un poco al frente de la campaña, eh, ¿va a poder revertir esta diferencia de votos que eh, obtuvieron todos los candidatos de Cambiemos contra los del PJ? mira nosotros vamos este, por siempre a buscar este, la unidad del peronismo y tratar que la sea la mejor opción para, para, para los pampeanos y en eso nunca nos hemos guardado nada. Y en este caso el gobernador, el principal responsable político, personalmente ha dicho que se pone en frente la campaña, lo ha hecho, y en ese sentido queremos, queremos nuevamente este, que este, haya más legisladores de, la, de, la, de peronistas en el Congreso Nacional porque sabemos realmente qué es lo que nosotros hacemos el, eh, a nivel nacional, defendemos la pampa rajatabla Sin, ...sin tener este, que esperar que nos no marquen el, el gobierno nacional... ...en este caso perjudicando a los pampeanos. Bien, bien, Sergio, no sé si querés agregar algo... ...si no te agradecemos de minutos con Kermés. No, agradecerle a ustedes la, la oportunidad... ...y bueno, este, que sepan todos los, los oyentes que vamos a seguir luchando... ...para que estas obras vuelvan a estar en el presupuesto... ...y que realmente la Pampa sea tenida en cuenta... ...y que no se la castigue porque, porque somos este, la oposición política... Al, al gobierno de Macri bien gracias la, gracias a usted buen día la palabra del diputado nacional por el PJ la Pampa Sergio Cilioto ¿eh? reclama